Atenti porque vuelve el boxeo este fin de semana al Club Villa Parque. Vamos a hablar con Javier Blanco, que es el presidente de la Asociación Vecinal de Villa Parque. Javier, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Bien. Bueno. Gracias por, por el contacto y bueno, saludamos a la gente de la audiencia. Dale. Se están preparando para eh, otro festival. Contanos cuándo, horario primero y después vamos hasta a desgranar un poco la actividad. El festival es hoy a las 21, comienza en villaparque Parque, 2140, entre Castell y Bucal, eh, y comenzamos a las 9 de la noche hoy, con bastantes peleas. Sí, hay una pila, ahí estaba viendo el programa, eh, supongo que bueno lo más este, interesante es lo de Urdanis y Pintos, pero contame vos que, que estás más al tanto y que y qué es lo que vienen organizando y qué expectativas perciben que hay. Eh la mejor no no ya tenemos creo que algo de, de 300 de entrada vendida ah, muy bien, muy eh, bien. Eh, esperamos ¿Sí? más de quinientos de sescientas personas, porque hay una pelita un clásico entre un pibito de eh, eh alda de acá de Santa Rosa con un pibito nuestro Sechan echan eh, sí pero también es, es de santa Rosa, pero es de Catriló trecienta de ginaccio nuestro así que. Es una pelea muy interesante que la gente del boxeo, todo lo que saben en las trayectorias de ambos, chiquitos, eh, quieren venir a ver y la gente de la hinchada es y la hinchada nuestra, así que eh, va a ser un lindo evento para ver. ¿Qué edad tienen los pibes que decís chiquitos? Eh, 25 Sechan y creo que Alday debe tener 21, calculo yo, Bien. no sé mucho la edad del rival pero Juan Alday y, Juan... En Enrico se y Enrico es, se llama Sechan, ¿verdad? En Enrico Sechan, el sí, el, el apellido es Sechan ¿El pollo de ustedes sería? Eh, eh. Sí, sí, representa el club Villa Parque y el otro club representa el club argentino Bien, bueno, buenísimo, ¿y qué más hay que puedas eh, recomendar para entusiasmar sí. a quien esté escuchando? Eh, no, no, después tenemos una peleita eh, Una peleita que va ser, se va a hacer profesional En el próximo festival Que es Mariana Curruqueo Ajá. Eh, Esa es la última pelea que de, de Amateur Después ya en junio, si Dios quiere Va a debutar acá en Villa Parque Otro festival que vamos a hacer Que va a debutar con profesional ella Bien eh, es, es interesante una, pelea, una pita del Pocho Arrieta López de apellido tenemos, la, la piba sí. Cielo, Cielo Urdani eh, Bueno, ella es profesional allá Pero este es eh, Mariana Curruqueo Creo que es Sí. Con Camila López claro. Después tenemos al Derete con Chumester Que que sabe más o menos de boxeo ¿viste? Son peleas entretenidas o Se prestan para para pelear Y después está otro Pidito que anda bien Que representa al Ignacio de Arrieta que es viva eh Creo que se llama Lautaro o algo por ahí del estilo uh -huh. eh, Está en la selección y va a pelear Con un fosa Con el pidito de Juan campo también una pelea muy linda. E hicimos clásico todo de Santa Rosa, hacia o sea, por eso le denominamos La Noche de Los Pampeanos. Son dos chicos de acá de Santa Rosa los que van a boxear hoy. Bueno, representando sus distintos gimnasios. Buenísimo, esto arranca que a 9 de la noche dijiste. A las 9 de la noche arrancamos eh, después bueno la la semifondo va a ser eh, se echan con con Alday y después ya se vienen a dos profesionales que hay a 4 rounds el Urdanes con Los hola eh Daliana es de Córdoba Zapivita y después la de fondo viene a ser Joaquín Pinto con claro. la Raín la Raín de Mendoza a cerrar, así que nada, tenemos algo de 12 pelitas en la noche. Bueno, completa la noche y más vale que va a haber cantina ahí si hay que comer y tomar algo, ¿no? Más vale. Sí, va decir, como siempre tenemos buen servicio de cantina, va a haber choris, papas fritas, y después algo para tomar, gaseosa también y bueno, algunas cervezas el que quiere tomar, o Fernet también tenemos, así que bueno, va a haber seguridad privada adentro y fuera del local como siempre lo hemos hecho y después aparte va a estar la seguridad que es la policía, así que Esperamos un buen marco de público público porque la verdad que es interesante el festival. Bueno, Javier Blanco, muchas gracias. Más vale, si querés agregar algo más, volver a invitar al festival de esta noche. El micrófono está abierto para que comentes lo que haga falta. Bueno, no, que de ahí, de todo ahí viene Milton Huynchal. Eh, viene un poquito de Luis en el Tortugo, que los tiene Frede. Y me falta otro que no tengo en el hijo de Frede, que es Adrián van bueno, Los tres fritos van a compartir acá hoy en la noche. Eh, que son vecinos, así que no después, nada, agradecido por, por el, el contacto y por el, este deporte, así que nada, saludos y que tengan muy buen viernes para todos. Dale, muchas gracias. Dale, hasta luego, gracias. <risa> Javier Blanco es el presidente de la Asociación Vecinal de Villaparque que organiza el festival de boxeo esta noche. Una pila de peleas, una docena de peleas, eh, varones, mujeres. Eh, va a estar picante la noche en villa Villaparque. Y ya dijo además hay frita cervecita y ferné.